de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación, eso solo no pasa por el intelecto, es una intuición pura, y volver así como a Rafael. Y en lo mejor caso mi madre dio que yo suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente ir.